El Congrés dels Diputats votarà la setmana vinent la reforma del Codi Penal. La norma nova va passar ahir l'examen de la Comissió de Justícia. Un dels aspectes que pot generar més debat social és que es podria eliminar la pena de presó per als venedors ambulants de CDs pirates o, més parlant clar, als top manta. Avui volem analitzar a fons aquesta qüestió i volem fer amb Margarita Martínez Escamilla. Ella és catedràtica de Dret Penal a la Universitat Complutense de Madrid i membre del grup Immigració i Sistema Penal. Margarita Martínez Escamilla, Buen Vespra, buenas noches. Hola, muy buenas noches. La reforma del Código Penal sorteó, sorte, sorteó ayer perdón el penúltimo trámite. Parece que se mantiene la voluntad que los manteros ya no vayan a la cárcel. No sé si es correcta esta apreciación. Bueno, parece que sí. O sea, afortunadamente en el Senado habíamos tenido un sobresalto porque, bueno, pues de una manera bastante sorpresiva eh, sí si y el Partido Popular habían presentado sendas enmiendas que eh, empeoraban la situación de ser aprobadas respecto de lo que se había aprobado en el Congreso, pero parece que han sido rechazadas y, bueno, Isiu ha retirado su enmienda. Eso quiere decir que... La semana que viene cuando se apruebe ya dejarán de, de tener este peligro, ¿no?, los manteros. O sea, yo entiendo que ya es bastante improbable que, que el pleno el pleno del Senado, que el texto ahora tiene que ser aprobado por el pleno del Senado, entiendo que es bastante improbable que, que apruebe una enmienda presentada por el PP en contra de todos los grupos y, y creo que se aprobará el texto que fue aprobado por el por el Congreso. Una de las consecuencias, bueno, es, si no hay ningún tipo de enmienda, no tiene que volver de nuevo el texto de nuevo al Congreso. Entonces, bueno, eh, esto significaría la aprobación definitiva de este proyecto de reforma, significaría, entre otras cosas, que se van a escarcelar eh, a los manteros que actualmente están cumpliendo de, penas de prisión, porque el nuevo texto, la nueva normativa, no impondría penas de prisión para la, con las conductas de los manteros. ¿Y se aplicaría de manera retroactiva? ¿Eso implica que los que están ahora saldrían automáticamente? Sí, efectivamente, porque la ley penal tiene efectos retro... la, la ley penal favorable, como es este caso, tiene efectos retroactivos, entonces deberían ser escarcelados los que están actualmente en prisión. Uh -huh. ¿Cu -cu ¿Cuántos manteros hay actualmente en la cárcel? Eh, no se sabe porque nosotros no tenemos eh, información di eh, directa ¿no? eh, parece ser que hay pues no o sé sea, a mí no me gusta decir una cifra exacta porque simplemente porque la desconozco o sea se barajan eh, cifras pues eh, cercanas a la gente a, a los 100 uh -huh. y si se aprueba la, la reforma que está en trámite eh, qué castigo tendrán eh, estas personas? Bueno, pues tendrán un castigo de localización permanente, que es como una especie de arresto domiciliario o multa. Nosotros durante, bueno, durante la tramitación de de la reforma del código penal también hemos mostrado nuestra eh, nuestra disconformidad con este con esta sanción o con esta nueva regulación nosotros entendemos que esta nueva regulación supone un avance importante respecto a la situación actual pero plantea un problema importante y es que los jueces van a tratar de impongan a eh, o sea es previsible que los jueces impongan la pena de multa porque localización permanente es una especie de arresto domiciliario y estas personas muchas de ellas caren de un domicilio legal no entonces el problema de la multa es que si la multa no se paga y no se paga porque quizá previa, porque previamente hay que pagar las indemnizaciones que se han puesto para a, a favor de los derechos de autor a, a favor de las sociedades de gestión entonces de no poderse pagar la multa esta se transforma en pena privativa de libertad es decir en nuestro actual código penal y en el, y en el código penal que o la reforma que se aprobará hay una cosa que debería ser estar erradicada y que es la prisión por deudas o sea, si tú no puedes pagar una multa esa multa se transforma en pena de prisión nosotros pedíamos que, se, que no se impusiera pena de multa por esta circunstancia, ¿no? Porque aunque el ingreso en prisión será por menos tiempo, siempre el ingreso en prisión es una experiencia muy traumática. Uh -huh. uh, entonces, uh -huh. eh, tampoco ha mejorado algo, pero tampoco es la panacea, ¿no? Esta reforma para esta gente... Bueno, ha mejorado, pero no es eh, no es lo que nosotros pedíamos, o sea, nosotros abogábamos por la despenalización, porque aunque actualmente, bueno, actualmente si se aprobara la, la reforma del Código Penal tal y como está ahora, pues eh Eh, ...la conducta de los manteros sería considerada una falta... ...que es una, una infracción penal más leve... ...pero sigue siendo una infracción penal... ...o sea, teóricamente estas personas son, serán delincuentes... ...y serán tratadas como delincuentes... ...aunque, teóricamente, las penas serán menores... Al, ...al ser calificada su conducta de falta... ...nosotros, eh, durante toda la campaña... ...hemos abogado por la despenalización... ...porque además hay que tener en cuenta... ...que despenalizar no significa legalizar... O sea, el derecho penal es el instrumento más duro que tiene la sociedad para combatir eh, las lesiones más graves de bienes jurídicos, pero este no es el caso. El no, el no castigar penalmente a estas personas no significa que se bendiga su comportamiento, sino que eh, es, la policía puede, puede decomisar sus productos porque es una venta que no está eh, realizada de acuerdo con la normativa administrativa, se le pueden decomisar sus productos, lo cual, para Estas personas también es una consecuencia muy aflictiva, ¿no? O sea que el derecho, nosotros entendíamos que el derecho administrativo era suficiente para combatir estas conductas y que no era necesario el derecho penal. Eso no lo hemos conseguido. Hemos conseguido, bueno, pues que, que directamente nos imponga la pena de prisión y penas de prisión tan gravísimas como, como las que están actualmente previstas. Entiendo por sus palabras y perdóname si me equivoco, pues soy soy bastante ignorante del mundo de las leyes que se está aplicando una especie de un agravio comparativo entre digamos lo que es la venta ambulante y lo que serían estos los manteros, que no deja de ser una venta ambulante, es así? Eh, bueno, es una cuestión, vamos a ver, en la venta ambulante eh, un, hay una las personas solo eh infringen pues unas unas directrices, ¿no? O sea, para que regulan la venta de productos pues en las vías públicas. Eh, aquí se entiende que, bueno, pues que se están infringiendo mmm, derechos de autor. Uh -huh. De acuerdo porque no, pues no pues porque porque no hay autorización para copiar. Sin embargo, nosotros entendemos que la lesión es tan mínima, o sea, el, el daño patrimonial que estas personas producen por exhibir sus productos, que muchas veces pues venden tres o cuatro CDs, ¿no?, que pues no tiene una entidad suficiente como para ser considerado una infracción penal. Y entendemos, bueno, pues que de cara a su persecución debería ser eh, su persecución debería ser enfocada con el derecho administrativo y que ello es suficiente. Y quién está detrás de de estas presiones uh, para que los manteros sigan siendo enviados a la cárcel? Bueno, pues yo no, no yo no soy quien para decirlo, no supongo supongo que que quien tiene que pues no lo sé si serán las sociedades de gestión de los derechos de autor o de la propiedad industrial, eh no lo sé. O sea, yo lo que tengo claro es que los intereses de la industria audiovisual y los problemas que actualmente atraviesa la industria audiovisual pues no se van a solucionar metiendo a estas personas en prisión, eso está claro. Yo creo que eso vulnera todo sentido común, que las cárceles no están para eso, el derecho penal no está para criminalizar la, la pobreza entonces no es en eh, los intereses de de, esta, de los derechos de autor no pasan por encarcelar al mantero obviamente uh -huh. y um, el trato de los manteros de todas maneras es un reflejo más de, de la criminalización de la inmigración bueno probablemente aquí se, eh, se juntan eh, muchas cosas o sea cuando el código penal prevé un castigo para las personas que venden estos productos sin, sin autorización estas copias sin autorización directamente no está pensando en el inmigrante, o sea no es un artículo hecho para castigar al inmigrante, es un, un artículo que bueno pues criminaliza a la pobreza y en la medida que criminaliza a la pobreza criminaliza al inmigrante ¿Eh? y luego también lo que es cierto es que eh, en este, por este delito no, no estaríamos o sea un español una persona que no fuera una persona excluida socialmente sería muy difícil que ingresara en prisión por este delito aunque lo cometiera por qué porque el código penal tiene una serie de instrumentos pues para evitar pues en casos de en caso de ser la primera vez que delinques en, cuando las penas no son muy graves etcétera etcétera tiene una serie de instrumentos eh, tendentes a evitar el ingreso en prisión qué es lo que sucede que estos instrumentos no eh, no funcionan, por ejemplo, cuando la persona es un inmigrante y cuando la persona es un inmigrante irregular. Uh -huh. Entonces, ahí se produce realmente el, el, el peso de la ley y no se cae sin ningún tipo de, de mitigación. Queda claro. Bueno, pues habrá que estar pendientes de cómo, cómo sale esta ley de la situación de de esta gente que, en el fondo, pues mira, no dejan de intentar ganarse la vida. Uh, Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal en la Complutense de Madrid. Muchas gracias por atender la llamada de IBT Radio. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. IBT Radio, full de ruta.